Maru Hashem, por su palabra. Es una bendición gozarnos y alegrarnos en su presencia. Amén. la la hashem malach hashem imloch leolam vaed el reina reinó y reinará por toda la eternidad amén amén que vamos a hacer a continuación es un canto muy hermoso que queremos compartir con ustedes dice Isayahu, Isaías 43 versículo 2 dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo la corriente no te anegará Cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti Dice el 41.10 No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim Te fortaleceré y siempre te ayudaré, sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa Amén, Amén. Y dice en Números 6.24 Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y esta es una bendición y una promesa que el Eterno tiene con su pueblo. Que Él no nos dejará ni nos desamparará. Siempre está con nosotros. Amén. Thank <music> you. De a su diestra siempre sobre nuestras vidas. We'll ser perfeccionados para estar delante de ti que sea a través de tu Torado que tus ruedas nos lleve a todo entendimiento Tu guardador el que protege a Israel por siempre y para siempre. <Susurrican> Se sa mai paareth Algete l'amor la gleca Al ya yanur Elonis tan so me Israel A ser sombeca A ser desleca lo voy a quedar te haré a palaila desnismo arma mi con ra que moren a cerca desnismo se ha vuelto a que lo podemos hacer más fuerte otra vez vamos todos y para siempre bendiga Israel y con ese mismo regocijo vamos a dar una porción de lo que el eterno nos da durante toda la semana como señal de fidelidad y de amor